Sí, el motivo de la protesta ahí en Galeno es que fue por el tema de farmacia, que tenemos cortado el servicio. Las farmacias no te reconocen la, la obra social, porque Galeno tiene una deuda con el colegio farmacéutico. Así que estaba cortada en todas las farmacias. O sea que nos afectaba a todos los compañeros que estamos en la provincia de La Pampa, porque esto es en, en La Pampa puntualmente. Somos más o menos 70 trabajadores. Que trabajamos en Camusi, que tenemos esa obra social. Este, en, en realidad, nuestra obra social es Ostig y contrata a Galeno para que haga la prestación. Y Ostig le viene pagando a Galeno, pero bueno, Galeno no arreglaba con el colegio farmacéutico. Y bueno, teníamos que hacerlo a través de reintegros, a veces a algunos compañeros se les dificultaba por el tema económico. Y, y ya hace un tiempo. Largo que venimos con este malestar y no había ninguna solución, por eso fue la manifestación. Así que, bueno, a raíz de esto, gente de Galeno a nivel gerencial en Buenos Aires se comunicó con, con Ostig y le pidieron 48 horas para resolver el tema. Así que esperemos que dé fruto de lo que hicimos hoy. Y bueno, nuevamente gracias a ustedes, a, a todos los medios, porque. Esto, si no lo visibilizás, seguís en, el, en la sala de espera.